capítulo 3 ay de ti ciudad sanguinaria toda llena de mentira y de rapiña sin apartarte del pillaje chasquido de látigo y fragor de ruedas caballo atropellador y carro que salta jinete eniesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres